Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por una, esta, esta oportunidad de poder brindar información a, a la gente.、Eh, sí, como bien contabas, es algo que se estuvo esperando hace muchísimo tiempo.、Eh, sinceramente, estuvimos hasta último momento、eh, tratando de llevar adelante todas las quejas que teníamos,、eh, todas las inquietudes que la gente tenía acerca de, de、bueno, qué se espera, qué es lo que se necesita de, de este sistema. Lo cual, bueno, con mucha alegría podemos decir que el día martes, bueno, vamos a dar inicio a este sistema que, que está pensado en, en las quejas de, de toda la gente. Bien, un nuevo sistema también, ¿no? Han cambiado ahora oficialmente, tienen un sistema que estábamos viendo ahí, se llama s e m está a través de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, sí, sí. Es un sistema que, que bueno,、eh, nosotros mismos en oficinas nos sorprendió.、Eh, yo mismo hice pruebas、eh, antes de, de, bueno, tener contacto y, y bueno. Simplemente no, no hubo mucho que explicar, que, que decir. Es un sistema muy completo.、Eh, estamos muy alegres. Estamos ante un equipo de trabajo que, no, en todo momento, tiene、eh, la intención. Siempre está presente para bueno, hacer todas las modificaciones, hacer todo lo que necesiten los usuarios. Eh, eh, bueno, aprovecho este momento para agradecer al señor Marra, quien es el director del CESPI, y、bueno, a todo su equipo, porque. Gracias a ellos, la verdad que se ha llevado adelante un, un sistema muy, muy lindo. Bien. ¿Cuál ser, cuál, cuál, ¿Cuáles Bien, n van a ser los montos que tiene que pagar?、Eh, bueno, la tarifa va a ser para el micro y macro centro de 80 pesos. ¿sí? Eh, bueno, están las dos tarifas que es para los frentistas y no frentistas. Para los que es micro centro, va a tener un valor de 3.600、eh, para lo, lo, los frentistas. Y para la zona 2 se, sería un valor de、eh, 2.400 Perdón, yo me refiero zona 2, pero bueno, es macro centro. Yo le refiero zona 1, micro centro, zona 2, macro centro también.、Eh, y bueno, como te comentaba, para los no frentistas, la zona micro centro es de 8.400 y para los no frentistas en zona macro centro es de 7.200. Eso en el caso de abonar todo el mes. Exactamente, serían 30 días de, de corrido. Bien, ¿cuáles son las formas que pueden abonar? Eh, actualmente, lo que serían las, las promociones、eh, lo podrán hacer acá en oficina y también a través de la aplicación ZenViedma. Esa es la misma modalidad que, que se tenía, es, va a seguir estando. Después, para la modalidad por hora, la persona va a poder hacer el pago desde el estacionamiento a través de la aplicación en oficina, en los QR que van a estar ubicados en todas las calles del radio de Medio y Pago,、eh, también a través de, de redes sociales como el Facebook Messenger. Eh, que es algo bueno, muy novedoso que, que hemos estado haciendo todas las pruebas correspondientes, es algo que funciona muy bien y es muy claro. La, gente, la persona va a poder tener toda la información. También a través de, de Telegram,、eh, sí, ese servicio de mensajería también va a funcionar con un bot que va a poder guiar y va a poder ayudar, va a tener toda la información que, que necesite el usuario.、Eh, no solamente eso, bueno, los puntos de venta, ese, ese punto de venta. Eh, que a la gente le gusta ir, que, bueno, que cada uno de nosotros tenemos un, un punto de venta amigo, van a seguir estando, lo que sí por ahí van, van a poder notar d e que la cantidad no es la misma, pero、sí、estamos en un proceso de poder sumar cada vez más puntos de venta, pero siempre y cuando、eh, se lleve adelante el servicio de la mejor manera posible. Bien, e en un momento adelantaban también que ante el cambio de servicio que presta, por, por supuesto, el, el estacionamiento,、eh, también iban a haber、eh, formas para que los vecinos y vecinas que les habían quedado un saldo disponible la vez pasada iban a poder、eh, bueno, tenerlo en este momento. Ya se está trabajando en eso, han podido realizar devoluciones. Las restituciones, sí, venimos trabajando muy en detalle. Cada uno de los casos estamos、eh, pidiendo información, estamos charlando con cada uno de esos usuarios que está solicitando a través del mail o también acá en oficina. Y podemos、eh, dar con alegría la noticia de que ya brindamos、eh, la gran mayoría de las restituciones que nos, nos han brindado las solicitudes. Y bueno, seguimos.、Eh, esperamos que bueno, los, los usuarios tengan presente de que se. De que depende mucho de ellos también de, de brindarnos toda la información, de que tenemos una persona especialmente para este, este tema de restituciones y de que, bueno, p u e d e enviar la información al mail medido y pago vietma m i l com o, si bien se puede acercar a la oficina en los horarios de 7 a 13 horas y en horario de tarde de 17 a 19 horas. Bien, buenísimo.、Eh, creo que toda la información ha estado dada. Entonces reiteramos: a partir del próximo martes、eh, comienza a regir.、Eh, ¿Los horarios siguen manteniéndose como antes? Sí, sí, el, a tal cual como en la zona, como los horarios siguen siendo los mismos.、Eh, los horarios son de medio de pago de 7 horas a 13.30. Y de 17 a 20 horas. Es importante recalcar esto porque por ahí hay una confusión con que el, el horario de atención al público de la oficina es el mismo y bueno, tiene una hora y media de diferencia que b、bueno, u es n o e importante recalcar. Bien, para cualquier más información se puede, imagino que se pueden acercar aquí a la oficina. Acá en la oficina tenemos、eh, página de Instagram, es algo que bueno, que, que la gente no ha solicitado, hemos escuchado esa queja, el, es Zenviedma. Después tenemos el número de teléfono, tenemos página web también que está dentro de la página del municipio. Toda esta información va a estar disponible al usuario para todo lo que necesite.